Meccan etapa 19. El primero en ser creyendo por las mujeres Kadija, y entre los hombres Abu Bakr, y una de las palabras Alí bin que Dios esté complacido con ellas.